Continuamos en la venganza, será terrible, estamos en el paseo la plaza de Buenos Aires y habiendo pasado algo más de cuatro minutos de la una de la mañana en la mitad del país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Al siguiente eh, segmento, eh, aprenda a tomar cerveza. Ah, hay que aprender, ¿de qué, ¿De qué forma? A ver... Eh... Sí, hay un, un trabajo que ha hecho nuestro equipo de producción, eh, donde dice, por ejemplo, que hay más de 40.000 marcas de cerveza en todo el mundo, y un montón de cosas que no tienen importancia, pero instrucciones para beber bien cerveza. Porque hay gente que no sabe tomar no, cerveza no. y no la disfruta, señor. No, la toma como problema? agua. Claro, y no, no es no, así. No. Acá dice, primero, la espuma... Debe tomar, debe formar una corona de dos o tres centímetros de espesor eh, y nada más. Está perfecto. Segundo, es conveniente tomar la cerveza en vaso, o en jarrita, o en copa, pero no en la botella. Porque <risa> si no, se libera el gas carbónico, etcétera Mal los jóvenes que andan tomando del pico, mal bebedores el nivel no, no. de oscuridad de la cerveza sí. etcétera una cosas que no tienen la menor importancia no, no, no. no. ahora hay cerveza de, de tantos colores que ya uno se pierda hay cerveza roja sí, tardes, eh, sí. este sí. es el negocio el mundo de la cerveza el maravilloso mundo de la cerveza ¿eh? que le doy mire yo quería quería desaznarme en el tema de la cerveza. no no, acá solamente servimos Digo en el tema de la cerveza Soy neófito y veo que hay cerveza verde Cerveza roja, sí, cerveza, cerveza negra Cerveza de todos colores Rubia sí, Tenemos 40.000 variedades 40.000 40. sí, mundo ¿Qué va, a, ¿Qué va a beber? ¿Cuál? decía hace rápido que ya cerramos ¿Las tienen numeradas? sí, sí. Bueno, la 38.230 Momentito, está no, rápido, no, la tengo pues, que buscar eh, A ver, Palermo <risa> <risa> Soy un tipo de suerte a ver, ¿cómo eh, la, ¿cómo? ¿La puedo catar? Sí, por ¿Ustedes supuesto. me van a indicar cómo debo tomarla? Sí. Eh, ¿Cómo la lo agarro? ¿Los dedos? ¿Qué dedos uso? use de... los dedos para agarrar a, la copa Húse los dedos para agarrarla de las manos Ay, Mire, ¿Así? Eh... ¿O así la caliento? Este yo. es un vivo es cinco viene 5 minutos acá. antes que cerremos, estamos bajando la persiana y viene la pregunta toda esta. Parece que hay que tomar la helada y que por Miren, eso En realidad tienen... no sabemos, compramos este negocio. ¿Cuánto hará? Sí, hace 6 me teníamos una forrajería. Ah, ese era un negocio, eh. Veníamos alimento ah, de perro. Ah, el forraje. Se llamaba El forraje extrañado. <risa> Pero, y se metieron en esto sin saber, eran tomadores de cerveza, me imagino. No, no. Nosotros teníamos aquella forrajería, a ah, las minas que iban. Sí. No va a comparar con esta que vienen acá a tomar cerveza. Las minas que iban a la forrajería a comprar sí. papa, ponerle Cinco kilos de papa negra. Sí, van mujeres eh, a una forrajería, ríe, ¿no? Sí, no. Eh, vendíamos carbón. Sí. Leña leña Después alimento para mascotas Suelto claro Alpiste, mi hijo sí. ¿Mi hijo? Sí, su hijo <risa> ¿Y todo suelto? Todo suelto, sí, sí. Eh, eh, Todo suelto era nuestro segundo nombre sí. ah, Podríamos... Las bolsas enormes Abiertas con una pala en fin, podemos... Ahora yo quisiera llevar pero un poquito De cada cosa porque vivo solo Imagínense Me sí. no voy a andar llevando 6 kilos de cada cosa Ya nos dimos usted? cuenta que vivía solo Viéndole señor? la cara nada más Lo vi entrar y dije Yo estaba entre las papas sí. Y él me dijo vives Batata, solo. porque a mí me dice batata ah. sí. y, y yo le digo mi hijo <risa> digo, Es te... mi hijo Ah, es su hijo sí, Es mi hijo, hijo, sí, sí Es mi hijo ¿Pero usted me lo puede fraccionar, por ejemplo? ¿qué? No. ¿Qué cree que soy el rey Salomón? Digo, la eh, ¿vende semillas, por ejemplo, si vende si mi hijo? ¿Si Semillas. ¿Semillas? Sí. sí Variadas. Sí. Se ¿Qué, se ¿Qué quiere semilla? llevar? ¿Semillas de qué? De lino. Ah. Justo ahora, en esta Justo época. En esta época no se el lino. ¿Y qué, es que, cuándo es la época del lino? ¿Hay época en septiembre, octubre. La es la en noviembre. Claro. Bueno, ¿y qué semillas tienes Ahora que de esta de época... Semillas de nabo, tenemos... ¿Sí? Ah, sí, eh, son muy lindas para jugar al DIN ENTI. Es muy difícil porque es pequeña Bueno, no, este, este tema no me gusta eh, A ver, uh, ¿cómo cuidar el suelo? Tampoco Guantes como nuevos Ah, qué bien, eh ¿Cómo suscir guantes uh, cuando tienen los dedos rotos? Porque es ¿Esto? muy desagradable ir con guantes... Mm. Y que se le salga el dedo por la sí. punta del guante. Si se le salen todos los dedos, usted puede pretender que es un efecto buscado. Pero si se le sale un dedo solo, este, por ejemplo... No, sí, no, bueno, no. Ah, es terrible. Es de es laucha, terrible. es de laucha eso. Sí. No tener... Porque Así el guante que... es un... Sí, Pero es que, tampoco lo puede estar eh, cosiendo todo el tiempo pues se van acortando los dedos del guante A medio que usted lo cose El dedo cada vez viene más corto eh, Claro, entonces le quedan unos y, muñecitos Nosotros lo que vendemos aquí En esta fábrica de guantes que tenemos sí. ¿sí? Ah, sí. Sí, sí, este. <coughs> También Vendemos dedo por dedo Eso está muy bien guante suelto Porque suelto porque por ahí usted le interesa cubrir un solo dedo Si sí. los tiene que cubrir todos Eh, con el consiguiente sí, gasto sí. Pues es un como, como inversión también no eh, un mes un dedo Después yo lo eh, claro yo tenía eh, por ejemplo eso sí los dedos eh, no comete el error que muchos cometen de llevan a poner en septiembre un dedo este, sí. ¿no? y en octubre compran otro otro dedo sí. y es el mismo o oh. vaya notando el dedo y compra en eh, una libretita con la cara a la libretita se compra una libretita y anotan ¿no en cierto querido diario hoy me compré dedo gordo un, un cubre dedo un dedil claro para eh, el dedo gordo no yo, yo este mes pongo todo en este dedo y ah. después el mes que viene hoy se va el haciendo, otro, el día de mañana tiene, tiene, tiene el problema resuelto ahora me lo hacen a medida? si lo hacemos a medida, sí, sí, usted tiene que poner el dedo aquí en donde? Sí. aquí, aquí ah. <risa> en el medidor de dedos en el medidor de dedos. pero qué curioso este aparato, sí. disculpeme ¿no? sí, si parece de goma, es como de caucho sí, si ¿no? parece, eh, cuida, eh, está bien la temperatura, si? ¿sí? Eh, me siento como Se siente muy caliente. Sí, hacia adentro ese claro, que le vamos a dar. Dale un sí, punto sí, sí, menos, sí. mijo. Espera que el eh, Vamos, por favor, porque la sí, verdad sí, es que a ver. Me, me a ver cómo, cómo lo veo ahora, a ver cómo lo veo ahora. Temperatura ambiente, mire. Me baila un poco, no sé si ah, sí, eh, apretar un poquitito. Sí, sí a ver. Eh, sí. Para que le doy dos, dos grados. No, no, no, más. pero espere, no tanto, no tanto. No tanto apretadito el dedo. Sí, sí, tiene sí, que sí, sí, pero que no le baile el dedo adentro no que usted pueda encoger el dedo adentro mismo <risa> si usted lo no encoge el dedo tiene que encogerlo afuera también entiende ahora yo siento decir? como que se me está pegando la punta del dedo al fondo puede ser esto? y es un, le está resultando un poco no. corto el guante sí. y sabe qué pasa? me parece que el caucho está levantando levantó temperatura y se mm, empezó a derretir uh... bueno por, por favor puedo retirar la mano? porque no aprieta el botón no, para me que me yo pueda retirar se cayó el sistema claro. <risa> ¿Qué sistema se cayó? Sí. Sí. La computadora que maneja el, el no, Todo esto de... maneja una computadora y cuando queda así, se, se tilda. Se tilda un virus, debe ser. Y usted virus, no la mano, por lo menos, ¿cuántos son? 24 horas, ¿no? Sí, señor. No. Bueno, no. me llevo el aparato a mi casa. No, eh, si, si está agarrado a cuatro patas en si una plataforma. No, no, no. Va a tener que quedar acá. Nosotros, vea, siéntese, yo le voy a acercar Ahí está una silla, ¿eh? Uh, sí. Y bueno, ahora vamos a cerrar nosotros Sí, nosotros cerramos, arrancamos no, no, mañana No, pero escúcheme yo la, detrás... Tenga cuidado con los cuices que entran acá para comerse el mijo <risa> Escúcheme, tengo que ir a trabajar mañana a la mañana no me Mañana puedo lo liberamos, 7 de la mañana estamos acá 7, 7 y, y media puedo ahora. pasar la noche acá, señor, con el dedo metido el Dejamos una no. luz prendida, dejamos la radio prendida ¿Qué radio escucha usted? No, no escucho, radio, señor. Ah, bueno, me parece... tiene que empezar a escuchar. Me tiene que empezar a escuchar porque se va a aburrir como una ostra aquí. Escúcheme, eh, ¿por qué no hacemos yo pongo otro dedo mío en la misma hendidura a ver si yo puedo hacer fuerza? No nos enseña a nosotros, hace 20 años que estamos haciendo dedo de goma. Pero hacemos y... dedos postizos, nosotros nunca vio los dedos de goma. Ah, no, no, no sabía de los dedos Le traigo el paño con los dedos para mostrarlo no, si no, trae los dedos, los, son ¿cuál? dedos postizos uh -huh. o, eh, Incluso usted no se quiere gastar los dedos Esto es muy útil para personas que usan el dedo para trabajar claro. No sé de qué trabaja el señor Sí, justo soy cajero en un banco, cuento, tengo que contar eh, sí, pues, la, el, el dedo que se llama contador sí. eh, Le sale la enfermedad que se llama dedo de, de cajero ¡No, mm. <risa> <risa> ¿Cómo es? Eh, eh, es que de tanto contar se le gastan las huellas digitales. No, se va achicando sí. el dedo. Y eh, después no le dan la cédula. Le va a sacar la cédula, pone el dedo y no sale nada. En pues, blanco dice, sale. en blanco. Y dice, no le mandamos la cédula... Gente que no puede viajar... No, no, no, no, no, no tiene eh, razón. Eh. Mire como tengo el dedo yo este. El dedo. Bueno, eh, entonces, Usted compra este dedo, es un dedo Yamaha. Ah, el, Yamaha. El, este es el importado el, último el, el, modelo. De eh. Japón. De Japón. Japón de allá. Nadie usa el dedo propio. No. Los en dedos, dedos de la maja. Marco por ejemplo, los vendedores, tocan, vendedores ambulantes tiene que tocan el timbre, timbre. con el dedo de la maja. Dedo, la maja. Eh, por ejemplo, eh, un japonés quiere decir que otro está loco. Sí. Eh, eh, saca el dedo, de, lo llevan acá en el bolsillo superior de la americana, lo prende, el dedo, lo prenden y selecciona roco. Y dice Taroko. Sí. Y entonces se lo pone cerca de la 100 y el dedo solo así así. Dale, ah, dale, le da vuelta. Ah, le da vuelta y el japonés dice taroco Y después lo guarda de nuevo porque el japonés eh, guarda cada cosa en su lugar. Y para chinarse los dedos también el japonés no se prosa, haga ¿eh? el vivo. Los japoneses Los japoneses no saben que ese no saben eso, claro. Es bueno, espectacular. Ahora... Mire lo que hace es este dedo. No, la ¿Tiene? verdad eh, que es, está muy Dígame, bien. mire, yo le voy a hacer una prueba. Eh, voy a sacar tres el paño agujereado negro por sí, favor sí, sí, para hacer la prueba de dedos la, la, yo por Correcto. un agujero voy a sacar un dedo mío sí. y por el otro voy a sacar el dedo el, el... postillo y usted no va a saber cuál es a ver, a ver ahí mismo ahí ya traje el paño. primero los dedos a ver. A ver, adivine, verdadero eh, o falso disculpe, no reconozco un dedo en ninguno de los dos eh, paños ah, no, no, tiene razón no. Pérese, sí. qué pasó eh, a ver ahora Ah, esto sí Y a ver, ¿cuáles son muy parecidos? Son iguales, ¿no es cierto? Bueno, este no, eh, Perdió No, ese es el artificial, el dedo electrónico El, el, el dedo mío lo tenía en el bolsillo o sea, aquí está ah, perdió, perdió. Bueno, Pero no importa, no era esa nuestra idea Este dedo lo usan eh, Incluso su señora esposa lo puede usar Para hacer gnocchi Ah, se lo puedo dejar, sí, sí, sí. Mire, aquí tiene el selector Gnocchi Ah, muy bien ¿Y hace bien en el Repulgue? Está escrito en japonés, el en japonés es eh... Iroyuki Akutagawa. <risa> bien, y el Repulgue dice que sale igual, no sé cómo es en Japón, discúlpeme. Sale igual usted. Igual, el Repulgue del de de nioque de. es claro. nioque en todo el mundo. Este dedo, mira, para tocar timbre, para hablar por teléfono. Atención, gente también que tiene malas costumbres, caso de rascarse con el dedo de la oreja. Eh. Claro. Es una asquerosidad pero con un dedo artificial, electrónico, es higiénico, usted no claro. la, eh, queda Además, bien. Incluso dice... para que usted vaya perdiendo la costumbre, toca timbre el dedo artificial cuando usted se lo mete en la oreja, ponele. ¿Cómo? Se la oreja, claro, y dice, se... trrrr, eh, y dice en japonés una frase para que usted no se meta el dedo en la oreja, por ejemplo, oreja sucia dice en japonés <risa> como una advertencia dice, oreja sucia, oreja sucia y este como una advertencia y, y uno este, se corrige se saca el dedo y se corrige, hay gente el señor por ejemplo andaba todo el día con sí. el dedo en la oreja ah, y mírelo eh, no, y nada. tiene el dedo en la oreja no, es el, el artificial, artificial. Ah, eh, eh, es el lo, lo, lo lleva ahí para o sea, se, se reinsertó a la sociedad si, sí, si, sí. sí. era ante todo el mundo lo despreciaba y ahora está por entrar al Rotary Club también, le digo una cosa también que está saliendo mucho con el tema computación, porque ponen arriba del ratón de la computadora pone el dedo artificial y marca solo clic, clic, clic, usted se aleja el dedo y, en la dedo. computadora es decisivo ahora y, y discúlpeme en, la, en el caso de, del uso acusatorio del dedo no, ah, ¿no? Sí, sí, ¿esto, sí, esto sí. sienta jurisprudencia? ¿O sea, sí, ¿quién sí. hace la acusación? la acusación la hace mil Sola ya ah. Keese <risas> Sí, pero ¿me refieres el portador del dedo o la empresa se responsabiliza? No, de que... no, no, no. Usted este, tiene un selector sí. que dice, j'acuse, ¿no? Yo acuso. Uh -huh. Y entonces cuando quiere acusar a alguien, que siempre, que la acusación sí, forma sí, sí. parte de la comportación. En, en, en la Argentina, en todo el mundo, cada tres palabras, una es de acusación. Sí. Y entonces usted saca el dedo para no acusar con... Dice, no no me señales con ese dedo, mirá. Y te saca el dedo japonés. Ah, bien, incluso la escuches. acusación tiene otra y se fuiste vos. Dice mi tía que fuiste vos. Este, incluso para contar para la escondida. Sí. Al botón de la botonera, el que sale o el que queda con el dedo artipillar. Sí. Cuenta solo. En el aire se suspende. Ah, eso es una maravilla. Te cruzado de brazo y el dedo. Mi mi mi. mi. No Entonces es bárbaro, ahí no es hay es trampa, bárbaro. no lo pueden acusar a usted. Es yo creo que Yo he perdido amistades. ¡Eh! Dice, me tocaba a mí, me salteaste, qué sé yo. Gente que sospecha de uno cuando uno juega a la escondida sí, o algo, sí, sí, ¿no? Sí. Yo no lo quería decir, pero lo digo. Incluso y acá tenemos, tenemos un cliente, por ejemplo, tiene padece, lamentablemente. Parece, sí. ¿Qué? No, padece, ah, padece. tiene padece. padecimiento. ¿Qué padece? Pie de atleta Parece un gil ¿Eh? Pie de atleta tiene pie ah, de sí. atleta. ah, pie de atleta ¿Es atleta o no? No, no, no, pero no. tiene Solamente este... en el pie y... Ah. y el tipo, por ejemplo Está sentado en el cine Y manda el dedo a rascar Claro No eh, se tiene ni tronico. que agachar Porque no. le da instrucciones al dedo sí. Le pone el dedo en la boca Y le dice Rascame el pie Rascame el pie lo manda y el todo dedo para se va arrastrando, como si fuera una alombrigue, sí, pero sí. hay que verlo también, ¿eh? <risa> le, Hasta el pie, hasta el pie y le rasca entre los dedos de las patas uh -huh. y el tipo se ríe de Janeiro. Pero el dedo en nadie dedo... sospecha y él piensa, jaja, ja", uh -huh. ni como Batman veo que piensa así. Con globe <risa> le salen globitos de la cabeza y dice, jaja, ja", ninguno sospecha que tengo pie de atleta y que en este momento me estoy rascando. Y el dedo le entiende y además por lo que ustedes dicen es leal, sí, otro le da una instrucción sí, sí. y el dedo eh, sigue... El siempre, eh, un dedo confiable es una gran cosa, imagínese desconfiar del propio sí, dedo. No, un dedo traicionero, eh, artificial. Sí, claro, un dedo que traiciona a su dueño. No, desconoce a Imagínese Ramos. que usted sospechara del dedo del medio. Hmm. Y que a lo mejor usted se duerme y el dedo aprovecha... Sí, hace su vida el dedo. Hace su vida, llama a personas que usted no quiere llamar, <risa> etcétera Interpreta que hay piedadleta. fiel, no, no, el dedo no te traiciona nunca. Ahora, eso sí, no... Eh, claro, hay un problema, ¿no? Que que si se lo usan... Sí. A... Hay gente que... ¿Qué sí, pasa? ¿Si me lo usan? Sí, bueno, hay gente malintencionada. Sí, las, lo, ah, tenemos un cliente que se lo robaron de la mesa de luz. Los ladrones, lo primero que buscan en una calle sí, es sí. saber dónde está el dedo. y claro Así que no lo dejen la mesa de luz. Hay gente sí. que lo esconde el dedo para que no lo roben los, sí. los ladrones. Hasta en los lugares más insólitos. Claro, dice, usted dónde esconde el dedo? Ah, dice, yo poné, lo meto en el freezer. <risa> mire si los ladrones, pero los ladrones ya saben sí, sí, sí. ya saben los, los lugares donde la gente acostumbra a guardar el dedo, claro, o sea, pero usted... en la caja de cigarrillos sí, sí, sí, sí. a veces, usted se pega a cada susto sí, porque sí, le combinan un cigarrillo y le sale un dedo y <risa> dice, y dedo, ah, disculpá, es, es el dedo Yamaha y lo tengo aquí ¿no? pero pero ustedes eh, con el dedo no proveen de un habitáculo para contenerlo como? si, sí, sí, una caja, pero sí. es Este terciopelo es una caja es digamos un estuche, de, de, estuche de estuche de lujo, estuche estuche de lujo, de lujo. De lujo tiene guardado ahí, pero la noche sí. escondaló. <risa> escóndalo el dedo porque entran los ladrones sí, y, no. es que no, y lo llevaré, apague... prendido ese, No lo deje prendido en la cama porque el dedo Pero qué te... lleva, ¿Eh, hay que dejarlo cargando la batería o lleva por y USB, un Por USB con la computadora claro. se carga también. Pero ¿sabes que, Disculpa, que tú te tute, pero vos sí. lo dejas prendido y te dormís y a lo mejor hablas en sueño. Sí. eh una orden al dedo el dedo está despierto está despierto y usted dice ah oh, qué sé yo como me cosa, pica cómo me pica tal cosa porque usted se está soñando a veces claro. Se sueña, vio. Y el dedo se activa en la mesa de luz, sale... Y, y le rasca, oh. y usted dice, pega cada sí, susto, sí, imagínese sí. qué. Pasó y en la, la de la noche siempre que el dedo le está rascando los espacios interdactilares. Y pega un salto que hay mucha gente que, que no resiste. A una vieja que se lo compró el dedo. Yo se, se, sí, sí. no se lo aconsejé, pero digo, señora, tenga cuidado, que sé yo, también. Se quedó dormida, habló en sueño. Bah, después vino la policía, sí, sí, un sí, tío claro. barro, ¿no? <risa> Y, que... y se puede comprar más de un dedo imagino es un poco vicio ya. Sí. imagínese o sea, cuatro o cinco tiene los dos dedos y por ahí, sí. ahí le da una orden en vez de ir un dedo, van dos, van dos. Mm. y por ejemplo <risa> y ahí puede producirse un problema imagínese, usted dice toca timbre va los dos dedos a tocar sí. el por ahí toca dos timbres sí. en vez de uno y salen no, sí, que... sí, pero si yo le digo, este sosteneme tal cosa, sosteneme tal otra el dedo no sostiene, ¿dónde veo que sostenga? Un no, de a varios dedos, si ¿Usted? yo le digo cinco dedos... No, no, eso ya es una mano y no estamos fabricando... No, y aparte... Tú... Usted siempre quiere lo que no hay, permítame que yo le diga... Tuvimos acá bastante problema con clientela, hay uno que te acordás que compró más de 15 dedos... Sí, que sí... Llegó todo el stock que teníamos, lo metió en la mesa de luz... Ah, fue un, un, un caos Y estaba de... con la novia Sí, qué sé oh. yo, qué, qué cosa y Luz dedos, apagada, sí, los, dedos. los dedos él, de Los escucharon, ahí lo que decía el tipo Y salieron, también, vinieron los 15. bomberos dedos <risa> Vinieron los bomberos, los llevaron al hospital Pirovano, al tipo ah, okay. Y lo tuvieron que operar de urgencia <risa> No, mire, sí. yo eh, Tengo problemas en el en el consorcio Ah y necesito soy como como débil de convicciones y necesito enfatizar mis discursos con un dedo en alto no ah sí sí y, ¿Y los dedos suyos no le respond llegado no, el caso? porque no no no, o sea, no... usted póngalo póngalo eh, eh, cómo se llama y sí, lo sí. que pasa que el discurso sí pone el discurso el doctor... dedo ya solo lo sigue sí sí, sí. solo lo Ajá. sigue usted habla y el dedo hace los gestos. Por sí. usted. Lo que pasa, no diga en alto, en alto, en alto, porque el, el, no, dedo, el dedo se empieza a elevar. Ah, el, sí, se elevaba. El techo después lo tiene que bajar a pedrada. <risa> eh, la mitad eh, de... El... No, usted son? dice, el sol, no diga el sol, ¿eh? No diga el sol porque este es muy sensible, este dedo, especialmente este que tengo acá en la mano. Usted dice, el sol, y luego sale oh. para arriba, eh, le, le descascara el cielo raso. Pero usted dice un... Cualquier discurso y el dedo lo sigue. Sí. Esto es un proceso, dice usted. Y el dedo así. ¡Qué maravilla! El desenvolvimiento, y el dedo le hace... ¿verdad? esto No me vengan a decir... No, y el dedo le hace que no. Acá lo que quieren es platita. Y, y el dedo le hace así. Sí. Realmente, yo me voy a llevar un... Primero me tienen que sacar de esta... ¡No mecha. crean que yo me chupo el dedo! ¡Dotor! <risa> <risa> ¡Dotor! Responde a todo, ¿eh? Sí, sí. Tiene voice recognition. ¿Cómo? Reconocimiento de voz Ah, crees que de... de... de sí, sí. voice. Así que con eso le digo todo. Ahora, eh, un consejo que le voy a dar, no lo preste. No, esto, esto es un objeto personal, intransferible, no yo lo presté, cometí el error, cometí el error, él me lo comentó, dice, no, no, no, no lo Pero tenía un amigo que era un atorrante, sí. le pedía todos los días el dedo. Le digo, este, ah, ese. Sí, sí, Juan sí, sí. Alberto Vadía. Vadía le pidió al dedo. <risa> el dedo me, lo pidió me lo pidió primero para ir a una fiesta, dice, mira, dice, me prestarías el dedo, dice, tengo que ir a una fiesta. Sí todo y vos lo sabés que... como soy yo tímido Mejor dice, suelto el dedo y, sí. eh, Yo le decía No, se lo presté Se lo presté, me lo devolvió sucio el sí. dedo No estaba en condiciones Le digo, pero anduviste revolviendo algo con esto ¿Eh? Lo trajo una bolsa de nylon Ya claro, cuando sí. yo le voy entrar dije bueno, Después me lo pidió otra vez y tardó en devolvérmelo sí, sí. Tardó meses Y un día voy a la casa sí. día porque no, yo lo no lo devolvía Le voy a tocar el timbre Eh... Todavía tuve que tocar con mi propio dedo sí, sí. Claro. <risa> Si te faltaba No había prestado eh, El timbre Y sale, digo, hola Juan Alberto Hola, me dice se el tipo sí, sí, sí, sí, Se desentendió, sí, nada había pasado Se hacía el otario Y digo, ¿a qué no adivinas que vengo a buscar? No, me dice eh, Ahí no aguante más y le dije el dedo Sí, claro El dedo, ¿le? ¿qué le voy a decir? Devolverme sí, el dedo, sí, le dije, sí, ahí sí, sí, sí, no sí, más Su dedo Eh, el dedo casi, niño, sí. devolvemelo te lo presté hace 7 meses y eh, me dice no, pero que ton, lo tengo que usar que al final, pues, sos mi amigo vos me lo prestaste lo que se presta no se pide y todas esas cosas sí, sí, sí, sí. me das el dedo, ya me puse mal sí, eh. sí, sí. me das el dedo me dice no, el dedo qué sé yo eh, se me traspapeló <risa> Eh, usted gesticulaba, discúlpeme la pregunta. ¿Usted gesticulaba o eh, con la mano en el bolsillo? Eh, yo con la mano en el bolsillo porque, porque estaba acostumbrado a que los gestos claro, lo hiciera el dedo. Claro. Ya y estaba, no lo... tenía, le digo, mira, si, sí. si tuviera el dedo eh, me dice, "Te lo voy a dar el dedo." Fantástico. Sí. Bien. Toma dice, "Sabes lo que podés hacerme." Yeah. No. Eh, lo... Guárdatelo, me dice, uh -huh. "Guárdatelo porque eh, eh, ya no son más mi amigo." ¿Pero por qué? ¿Qué le Desubicado. había pasado? ¿Quedó... Nada, porque él, él le dio bronca que yo se lo pidiera de vuelta. Y me lo dio el dedo, no sé cómo estaba. El dedo todo no. falseado, la uña negra. Se ve que no el mínimo mantenimiento le había hecho. No. Claro, o lo usó en demasía, no sé Sucio, lo... de tinta, de café. Sí, sí, sí. Por ahí lo usaba para revolver el café. ¿Qué? Porque no es para jugar. No claro. es para jugar. No, Tampoco parece... que los chicos, no lo dejen al alcance no. de los chicos. Eh, que andás a ver lo que hacen. Genera una dependencia. Por eso no lo devolvió. Claro. Eso, eso también se lo no depend La gente se acostumbra a usar el dedo para todo. O sea que hay una responsabilidad civil sí, sí, sobre el dedo. Sí, sí. nosotros, incluso, eh, habiendo escalera, nosotros no nos hacemos responsables de los accidentes que pueda ocasionar el uso del dedo. ¿Pero qué tiene que ver la escalera con el dedo? Ah, no, digo, sí. Ah, está bien. Ah, está bien. Bueno, de todas maneras, sí, yo voy a llevar el dedo. Bueno, yo sí, me imagino. Eh, ¿se ¿Lo vuelvo cuando... o lo lleva...? No, lo llevo, lo llevo puesto. <risa> <risa> um, pero lo me único, sacar, ¿no? Le voy a pedir que sea responsable en el uso del dedo, porque el dedo como responde obedientemente a lo que usted le proponga, hay gente que lo usa para el mal. Y, eh, ah. por suerte, la municipalidad ahora está controlando el uso del dedo sí. y te va restando puntos. Sí. <risa> ¿Con cuántos puntos arranco con el dedo? Arrancas con 100. Arranco con 100 y puntos. Y te van descontando cada vez que te ven con el dedo en algún lugar que no debes. Bueno. Me va bien, ¿eh? La verdad es que, bueno, que lo siento eh, bien. Son, ¿cuánto vale? Y están 13.000 dólares. 13.000 vale. dólares. 13.000 dólares. Pero más bien. o menos al cambio son 50 lucas más. 50.000 pesos este dedo. Sí, 50.000 pesos. Pero es una maravilla electrónica, entiende la voz. Sí, discúlpeme, entenderá la voz, pero... Mire, para que vea cómo entiende la voz. Eh... Llama al noticiero. Mira, A ver, mira, mira dedo, dedo, eso. noticias.